A estar aquí. Si te ven conmigo, ¿Qué? te. ¿Qué pasaría, Galinda? Dime. No puedo. Tengo que ir a casa. Espera. Acompáñame. A.M. A.M. A.M. Que no nos salga el sol Ya estoy desesperado Y mi piel Están en combustión Arden ya tus caricias Ya no puedo esperar De mis solos cenizas Quedarán niñas y tu And yeah. Desde ella. ¡Fuera de aquí! Belinda, Belinda, no le hagas ni caso, sí. Solo es una loca. Yo sí que sé adivinar el futuro, mira. Nos subiremos en otra atracción. Luego te acompañaré a casa. Te daré un beso de despedida. ¿Lo has escuchado. No te conviene estar cerca de mí. No soy buena persona. No llores. Pero... ¿cómo? ¡Belinda! ¡Cama! <laughs> <Cruc steroidity> okay. Every time you get lonely, lonely then, just give me a call All the girls say then, <gettable> and then, kind of like then, Vámonos. Por favor, vete. ¿Qué haces con él? Es que no entiendes lo que puede pasar. Déjala en paz. <laughs> Abraham, Abraham. Abraham.